El gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Chone presenta, presenta su programa semanal al día con las buenas noticias. Saludos cordiales, amigos oyentes, amigos televidentes. Es un gusto compartir con ustedes un sábado más, 60 minutos de información. Bienvenidos al programa del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Chone, al día con las buenas noticias. Estamos siendo transmitidos por Radio Coqueta 96.5 en todo el Cantón Chone, a través de Radio Millennium 96.5 en toda la zona rural del Cantón Chone, también a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. Gracias por la audiencia sábado a sábado. Ya a esta hora de la mañana nos acompaña la concejal Ron Micueva, que está con nosotros para compartir información municipal. Gracias, concejal, por su presencia. Un gusto tenerla en el programa del municipio. Bienvenida y buenos días. Gracias, Arturo. Muy buenos días contigo, con las personas que tienen la oportunidad de escucharnos a través de la radio, de la televisión. Eh, para mí es un placer, es un honor estar en este medio de comunicación informando de todas aquellas labores que nosotros como concejales venimos realizando en este cantón y asimismo apoyando a nuestro alcalde para que toda esta estas cosas salgan bien en beneficio de la comunidad. Qué bien, le cuento que el día de ayer, viernes, ya hubo el proceso del embanderamiento de la ciudad, se empezaron las actividades. Eh, por el, la celebración de los 123 años de cantonización de Chone. Eh, hoy sábado, en horas de la tarde y noche, se realizará el pregón que da inicio a estas festividades. Contenta, bueno, esta vez sí se puede celebrar en las fiestas de Chone. Hay una programación muy amplia y sobre todo, bueno, hay un esfuerzo por parte del municipio. Así es, Arturo. He estado yo también revisando la agenda que yo creo que la mayor parte ya de los ciudadanos tenemos ya en nuestras manos. Como tú dices, es muy motivante saber de que este año vamos a poder celebrar a Chone como Chone se lo merece. 123 años de cantonización, que vale la pena hacerlo porque es el adelanto, el progreso que este cantón ha tenido a través de esta época, a través de estos años. Eh, tenemos un sinnúmero de eventos que yo sé que van a alegrar el corazón que nosotros estamos queriendo, o sea, eh, es una motivación en sí, esto viene a mover todo lo que es el comercio dentro de Chone, nos pone alegres, nos pone joviales, que es lo que nosotros queremos también, y el señor alcalde pues está tratando de dar ese espectáculo que Chone se lo merece. Muy bien, vamos a revisar la agenda de actividades para que el amigo oyente y el amigo televidente pueda eh, conocer de qué estamos hablando y sobre todo para que asista a las actividades programadas Por el mes de julio Veamos la nota, ya volvemos Disfruta y vive las fiestas de Chone Agenda de actividades Viernes 30 de junio Embanderamiento de la ciudad 8 de la mañana Lugar, calles de la ciudad Inicia en el Gat Chone Responsable, el comité de festividades Y la alcaldía Sábado 1 de julio, Pregón Juliano 2017, 18 horas. Recorrido, salida desde la iglesia Santa Rita de Casia, Avenida Carlos Alberto Aray, Calle Vargas Torres, Calle Bolívar. Llegada a Plaza Sucre, responsable, Comité de Festividades, Subdirección de Cultura y Patrimonio del Garchón Primer encuentro zonal de la producción, industrialización y comercialización del cacao fino de aroma, de 8 de la mañana a 12 del día. Lugar, Salón 5 de Mayo. De la Universidad Laica Eloy Faro de Manaví, extensión Chone, responsable, mi personal 4. Inauguración de la Escuela de Formación de Belleza, María Paulín Estudio de Belleza, 9 de la mañana. Lugar, María Paulín Estudio de Belleza, Calles Pichincha y Rocafuerte. Responsable, señora María Paulín Vera de Colamarco. Noche de Ultra Party, 21 horas. Lugar, Club La Unión, responsable, Asociación Ultra Party Producción. Martes 4 de Julio, Festival Cultural Interescolar de Dibujo La Naturaleza, 9 de la mañana, Lugar, Paseo Colón Arteaga, Responsable, Subdirección de Cultura y Patrimonio del Gatchone y la Casa de la Cultura. Miércoles 5 de Julio, Festival Cultural Intercolegial de Dibujo Leyendas de Chone, 9 de la mañana, Lugar, Paseo Colón Arteaga, Responsable, Subdirección de Cultura y Patrimonio Gatchone y Casa de la Cultura. Inauguración de obras, adoquinado y obras de servicios básicos de la calle Wilfrido Viteri, desde la calle Manuel de Jesús Álvarez hasta el Bypass, 19 horas, lugar Ciudadela Bowen, responsable, Alcaldía jueves 6 de julio cuarta maratón atlética intercolegial 8K en homenaje al campeón panamericano Edgar Andrade Álvarez 8 de la mañana, salida hemiciclo de las banderas, llegada coliseo Freddy Arteaga Almeida responsable, subdirección de deportes y recreación del GAT Chone pregón de las candidatas a reina de Chone 2017 16 horas, recorrido salida, avenida 14 de agosto barrio El Cauca, calle Alejo Lascano Calle Bolívar, Calle Salinas, Calle Washington, Calle Pichincha, Llegada, Parque de las Madres, responsable, Comité de Festividades. Viernes 7 de julio, inauguración de obras, cierre técnico del Verdadero municipal, 10 de la mañana, lugar, Verdadero municipal, Vía Chone Canuto, responsable, la alcaldía de Chone. Inauguración de obras, adoquinado y obras de servicios básicos de la calle 10 de agosto Desde la calle Emilio Hidalgo hasta el Bypass 19 horas, lugar, Barrio Tacheve, responsable, Alcaldía Sábado 8 de julio, elección y coronación de la Reina de Chone 2017 20 horas, lugar, Plazoleta Cívica, Helio Santos Macay Responsable, el Comité de Festividades Síguenos en www.chone.gob.es, en Facebook, GAD Municipal del Cantón, Chone, en Twitter, arroba GAD Chone, en YouTube, GAD Municipal, Chone. Comité de Festividades y Alcaldía de Chone, trabajando juntos. Muy bien, ahí veíamos eh, la agenda de festividades que se está cumpliendo desde hoy día sábado hasta el 8 de julio. Con el pasar de los días vamos a estar eh, programando, tanto en la radio como en la televisión, la agenda de acuerdo a cada una de las actividades que usted puede eh, visitar, puede recorrer e incluso eh, puede disfrutar de lo que se vive en Chone a partir del día de hoy. Hay una gama de actividades, doña Romia, Así todas es, interesantes. Todas muy interesantes y cabe recalcar también, Arturo, yo sí quiero hacer llegar esa felicitación al Comité de Fiesta del Cantón, al señor alcalde también, el año pasado como parte, como concejal tuve la representación de los señores concejales, compañeros y compañeras en este comité, eh, esto fue, eh, como el comité se lo elige cada dos años, pues yo fui la representante eh, en ese periodo, ahora tenemos el honor de tener a Don Wellington, una persona que también se ha prestado para eh, colaborar lo más que se pueda para que todos estos eventos salgan muy bien, eso es, es gratificante, es motivante unidad la unión hace la los programas que es gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes que forman este comité y de las personas que se han querido unir a él. Y sobre todo una agenda que llama a que la gente vaya a la actividad de, en paz y sobre todo pueda eh, disfrutar. ¿Cómo ve el espíritu de Chonense con las fiestas? Eh, le comento, el espíritu de Chone yo lo he visto en las personas que están aquí tanto dentro de lo que es el canto, de la, la ciudad de Chone como también las parroquias, hablo especialmente siempre de las parroquias, no las dejo a un lado como representante rural, pues siempre las recorro y ver esa alegría que hay en ellos también al saber de que está cerca ya el las festividades de Chone y ese espíritu jubiloso de fiesta de Algarabía porque en realidad lo tienen en todos lados. ¿Qué es lo que ha despertado mayor o, este, interés. interés para ellos? Es la elección de la reina de Chone. Y no solamente a nivel de nuestro cantón, sino también a nivel de otros cantones que he tenido la oportunidad de visitar. También hay esa situación de que quieren saber eh, ¿Quién será la reina de Chone? Tenemos diez hermosas participantes, yo creo que todas merecen ser reinas de una u otra forma, todas somos reinas de nuestras casas, de nuestros hogares, pero bueno, siempre tendrá que haber una ganadora, ¿no? Y, la, y lo más motivante también es saber, y me he podido dar cuenta, que las chicas están preparadas para asumir la decisión que salga en esa noche de gala, en esa noche de fiesta y de belleza. Diez guapas reinas, hay que recordar que se invita a la colectividad que esté desde muy temprano, siete de la noche, porque es un evento gratuito, masivo, y también ya podemos hacer público esta noticia que a las 21 horas en punto será una transmisión exclusiva de Oromar Televisión para todo el Ecuador en las 24 provincias del país. Por primera vez se verá el reinado de Chone. A nivel totalmente, provincial. a nivel nacional eso qué también bueno, es otro bueno, propósito este. importante de lo que hace el municipio y sobre todo el comité de fiestas y también cómo se cómo se debe y cómo se debe comunicar. Así es, eso es importantísimo, saber lo que te decían antes, Arturo, y yo creo que también la ciudadanía se da cuenta, el trabajo en unidad es importantísimo. Es importantísimo porque de repente tú tienes a alguien que pueda abrirnos esa puerta, o tienes ese contacto para que esas personas lleguen acá a transmitir este evento de gran magnitud para nosotros y de gran connotación, porque de verdad que la elección de Reina de Choner, a nivel de todo Manaví, siempre ha despertado un gran interés. Sin pues tenemos duda. grandes representantes que siempre nos han a esta hora de la mañana que eh, y comercialización en el en el 5 de mayo en el salón 5 de mayo, sí, efectivamente en la ULE, en De responsable el MIPRO al 4 de la alcaldía de Chone hablando sobre todo el tema de productividad y luego a las 6 de la tarde el pregón Juliano que arranca desde la iglesia Santa Rita de Casia en avenida Carlos Alberto Aray. Llega a la calle Vargas Torres, calle Bolívar, y en la Plaza Sucre habrá un evento también importantísimo. Sería interesante también, concejal, que nos acompañe, Así es. sin duda, eh, y que invitemos duda, a la gente. Eh, eh, sin duda, Albert, este, Arturo, yo voy a estar ahí, eh, es mi deber, es mi obligación, y más que nada también... Eh, me siento también feliz, te cuento por este evento que va a haber, más aún que sabemos muy bien que Chone siempre fue reconocido por esa bondad del cacao, por esa producción que había aquí, por ese cultivo que siempre hubo aquí desde mucho tiempo atrás, yo siempre digo desde, de pronto desde la tierra de mis abuelitos bisabuelitos, pues Chone siempre se caracterizó por aquello negocios florecientes grandes somos la plantaciones. capital mundial del cacao así es, somos la capital mundial del cacao y del cacao de fino aroma eso no hay que olvidarlo, eh, eh, los, los agricultores también de nuestra tierra que producen ese cacao, ese magnífico néctar de los dioses, pues van a estar presentes, y quién más la ciudadanía que también pueda enterarse de todas estas bondades Todo, eh, todo lo que hay que hacer para tener este cultivo que siempre fue nuestro sello de reconocimiento a nivel mundial Ahora, concejal, hablemos un poco del trabajo que está desarrollando usted como Edil del Cantón junto al alcalde, proyectos ordenanza, coméntenos un poco acerca de ese trabajo Bueno, dentro del trabajo que me compete a mí como concejal dentro de la municipalidad hemos estado trabajando dentro de lo que compete de la Comisión de Parques y Cementerios que es la comisión la cual yo presido eh, Actualmente estamos elaborando eh, lo que es la ordenanza del funcionamiento y administración de los cementerios. Entonces, estaba, eh, habían ciertas cosas que había es algo importante, es algo que estamos trabajando duro, estamos trabajando metidas con el alma y el corazón me está acompañando en este trabajo eh, la arquitecta Alexis que es la, la persona que está al frente de los cementerios aquí, doña Nargis también que es quien preside eh, la comisión de quien hace en este momento cabeza también de la comisión de parques y cementerios entonces hay que regular todos los servicios que entender y también tiene que estar predispuesta a saber de que hay que aportar con ciertas situaciones para que esta administración sea un éxito y que el funcionamiento pues también sea lo mejor de ellos también depende nosotros ponemos las reglas las normativas y las los ciudadanos pues tendrán que poner ese ímpetu que ellos tienen de seguir estas normativas eh, de la mejor manera para tener un cantón ordenado. Ahora pregunto ¿qué contempla esta ordenanza? Porque eh, la ciudadanía pide más parques y también pide en el tema del cementerio mayor orden y, y he, hemos podido constatar de es. que se están construyendo los parques hay dos nuevos parques que sería interesante también que los demos Calderón y el de Cefisa eh, Esto es motivador, lo que nos da en Chone, sino también en las parroquias, piden eh, la construcción o el mejoramiento de los parques y también así de los campos santos. Cabe recolcar, recalcar que los campos santos, no solamente aquí en, en Chone, en, en lo que es la ciudad, sino también en las parroquias, pues se siente, en, se, ya es tanto. ...los difuntos, y lo que usted dice, también en las parroquias piden ese orden que necesitamos aquí. Entonces, justamente por eso es la ordenanza, porque hay que regular, hay que ordenar los espacios que se van a hacer eh, cedidos o van a ser vendidos a las personas que eh, necesiten este servicio para tener... Yo siempre he dicho que de pronto nosotros de un cementerio podemos hacer un parque, como también muchas veces de parques se hacen cementerios, pero esperemos que eso no pase. A aprobarse? ¿Cómo está eh, el trámite? Todavía no, la estamos revisando, estamos cambiando ciertas situaciones, eh, estamos también este, eh, comparando, puliendo. puliendo en sí, estamos con el, con el doctor eh, este, Agustín, oh, Agustín, Zamora. Agustín Zamora nos está ayudando en esta situación también muy pronto pues ya será presentada al consejo en pleno y al señor alcalde para que ellos también eh, después que la presentemos ahí se reúna la comisión de legislación como debe hacerse y también que se pueda aportar a través de esta comisión y que sea esta comisión a que ya dé los últimos parámetros para que pueda ser este ya eh normalizada. Ahora, eh, la ciudadanía se pregunta mucho por el tema del de adoquinamiento de vías, de calles, la obra pública y podemos constatar incluso eh, durante todo julio va a haber una serie de obras que se van a inaugurar en los barrios del Cantón Chone. Para puntualizar solamente una, el día miércoles 5.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 hasta el bypass, esto es a las 7 de la noche en la ciudadela Bowen ahí hay una obra que bueno tenía que rescatarla y resaltarla. Así es, son obras que hay que rescatar y resaltar, yo sé que muchas veces también eh, de pronto la ciudadanía, no hablo de forma forma general pero algunos cuantos no estarán contentos de pronto con la obra que se está haciendo pero siempre he dicho yo que una cosa es estar acá adentro y otra cosa es estar desde afuera pero sin embargo a pesar de todas las falencias que nosotros podamos tener como administración y cabe de estar, de recalcar también, o sea no tan Es porque hay una mala administración o algo así, ¿no? sino porque eh, nosotros hemos cogido. Yo, yo siempre digo que las administraciones municipales eh, o las administraciones públicas también, pues son como una herencia que tú adquieres. En una herencia donde tú no sabes que solamente te pueden tocar cosas buenas, también pueden haber deudas que uno trae arrastrando. Esa es nuestra claro. administración. Nosotros trae, traemos arrastrando un sinnúmero de deudas de otras administraciones, pero sin embargo, el alcalde ha tenido esa. Decisión de poder cubrir es, uh, aquellas deudas anteriores y también de poder proyectarse con algo de obra para eh, satisfacer las necesidades de los conciudadanos. Entonces yo creo que estamos trabajando, estamos haciendo el, ma el mejor y el mayor esfuerzo que de pronto hay que hacerlo un poquito más. Sería, bueno, yo siempre digo, me gustaría tener la varita mágica o que el señor alcalde o el señor prefecto tenga la varita para, reto, para poder cumplirle a todas las personas con, y es con difícil. todo lo que es, es muy difícil, es muy difícil. Tenemos que arropar hasta donde nos da la sábana, no podemos extendernos más allá. Ahora, acá también hay otras obras para que la comunidad tenga en conocimiento, amigos televidentes, amigos oyentes a ver, el viernes 7 de julio, inauguración de el cierre técnico del vertedero municipal, uno de los mejores del país. Se ubica en el quinto lugar. Esto está en la vía Chone Canuto, la responsable de la alcaldía, y también la inauguración de obras del adoquinado y obras de servicios básicos. Esto en la calle 10 de agosto, desde la calle Emilio Hidalgo hasta el Bypass. Esto va a ser a las 7 de la noche en el barrio Taché. Ahí también hay otra arteria vial. Eso antes. Era Lodo y Monte, así y el que es. no lo quiera ver así es porque está totalmente ciego. Eso era Lodo y Monte, de lo cual se ha regenerado y se ha recuperado el barrio, porque no solamente se adoquina la calle, se recupera el espíritu del ciudadano común y corriente que vive en ese lugar para poder salir al trabajo, los niños a las escuelas, las amas de casa a su trabajo, con el fin de que haya una mejor ciudad. Así es, Arturo, de verdad que eso es eh, indispensable y es necesario. ¿Cómo cambia la autoestima de las personas que viven en los barrios donde se hace una hora, una hora de regeneración o donde se mejora algo? Eh, lo que te decía anteriormente. Pero sin embargo lo estamos haciendo de a poco. Yo, las hormiguitas hacen, yo siempre pongo ese ejemplo, o sea, son las mejores eh, realizadoras de trabajos, ellas de poquito a poquito, ...para eh, resguard, resguardarse todo el invierno, pues imagínate acá también, tenemos esa predisposición, el señor alcalde tiene esa predisposición y lo está haciendo, con el apoyo también del consejo. Bien, concejal, ¿cuál es su opinión, su criterio acerca del nuevo centro comercial eh, para Chone, ese mercado que está colapsado en el centro de la ciudad y que, bueno, muchas ciudadanías, los chonenses, piden a gritos... Una... la cuestión de la construcción del nuevo centro de, de abasto ha traído un sinnúmero de polémicas, cabe así decirlo dentro de muchas sesiones que nosotros hemos tenido eh, como concejales o o del consejo en pleno no, pero sin embargo me haces esas preguntas ahorita te voy a responder en primer lugar como ciudadana y después te voy a responder como concejal como ciudadana yo creo que es una obra que la necesita ya las Chone, chone ha crecido ese mercado fue proyectado en aquella época que se creó para un, un, no para un chone tan desarrollado como se lo tiene ahora sin embargo chone creció y el mercado quedó demasiado po ya demasiado pequeño para la cantidad de personas que habitamos aquí y no solamente para las que habitan dentro de Chone, sino también para aquellas personas que nos visitan de la parte eh, rural de de nuestro cantón, porque ellos también vienen a hacer sus compras aquí, ellos también vienen a vender sus productos aquí entonces necesitábamos algo mejor como anécdota te quiero contar también alguna ocasión yo estaba en el seguro en el, seguro, en el hospital del seguro, en una cita médica y resulta que eh, tenía una emergencia en mi casa y te, tuve que pasar comprando algo por el centro, comercio, el centro de abastos el, el mercado y resulta que resulta totalmente incómodo poder estacionarse ahí, mi esposo tuvo que girar eh, eh, que eh, supuestamente no está permitido girar ahí pero nosotros estábamos hacer era, algunas maniobras por a, la emergencia para claro. ahí, y de repente nos salió un policía que estaba ahí debajo del mercado, él fue citado por más que se le explicó la situación yo le, le explicaba al señor que andábamos de... de eh, urgente, y que eh, necesitaba comprar allí, que por eso se había hecho eso, o sea, eh, en sí ahí en el lugar donde está, ya está eh, causando demasiado caos, ¿no? Todas las personas podemos eh, comprar con esa seguridad de que vamos a estar seguros, que nuestros transportes van a estar seguros, entonces yo creo que también esta obra tú ya lo dijiste, antes, son obras que vienen a engrandecer a la ciudad, son obras que vienen a, a mejorar el ordenato de la ciudad y por qué no también, o, lo más importante a dar esa seguridad y ese, y ese bienestar a las personas que trabajan dentro del centro comercial y aquellas personas que visitamos el centro comercial entonces Chone de aquí a unos veinte años, treinta años, Chone va a crecer y el lugar que supuestamente resulta lejos para los señores eh, que están expendiendo sus, sus, sus negocios ahí pues yo creo que va a quedar totalmente céntrico y hasta de pronto también puede este, proyectarse después otro mercado en otro lugar porque hay que ver que las ciudades crecen y, y Chone crece para allá. No olvidemos que también allá tenemos el, el terminal terrestre que es una fuente principal para poder eh, llegar hasta hasta este lugar eh, yo creo que ganarían todos los señores taxistas los señores tricicleros todo es un, hacer un ordenamiento y también yo creo Y eso sí, o sea, me gustaría combinar a las personas que están dentro del centro comercial, nosotros como concejalas, como concejales, no, nunca vamos a querer un daño para ellos, nunca vamos a legislar en contra de la ciudadanía, en contra de esa ciudadanía que nos apoyó y gracias a la cual nosotros estamos ocupando ahorita el, un sillón acá en el, en el, en el gato municipal. Eh, pues siempre lo hacemos pendiente en que ellos se sientan bien y, y que la ciudadanía también. La ciudadanía, hemos podido yo conversar con varias personas, no digo con todo Chone, porque es imposible, pero la mayor parte de las personas están de acuerdo que el centro de abasto tiene que hacerse nuevo y que tiene que ellos se sienten alegres con el, el, el centro comercial que se ha proyectado para Chone. Qué bien. Bueno, se espera que tanto para el 24 o el 7 de agosto, bueno, ojalá que... En... Algunas de esas dos fechas se puede ya firmar ese eh, convenio con el Banco de Desarrollo del Estado para cristalizar esa obra que la piden primero los ciudadanos de Chone y también va a ayudar al confort de esta ciudad que... De a poco eh, sigue creciendo, sigue desarrollándose, se está poniendo a la par de otras ciudades de la provincia de Manaví que tienen grande desarrollo como Puerto Viejo y Manta, asimismo también como ciudades en otras provincias como eh, Santo Domingo, Los Áchilas. Entonces es cuestión eh, solamente de firmar y bueno, y que el recurso llegue y que la obra empiece. se cristalice, empiece. empiece a ejecutarse para que el próximo año tanto el alcalde como ustedes, los concejales, puedan inaugurarla y darle una obra de importancia. ...para la ciudadanía... ...finalmente Así. doña Romy... ...su mensaje final para los ciudadanos... ...por las fiestas de Chone... ...por el desarrollo de Chone... ...por eh, comprender... ...y hacerle entender a la ciudadanía... ...que las cosas se están haciendo... ...que hay que tener un poquito de paciencia... ...es complicado como bien usted lo decía... ...una cosa es estar en la casa... ...estar viendo las redes... ...escribiendo lo que primero se le viene a la mente... ...pero otra cosa es, es estar acá... ...casa adentro gestionando para que el recurso, la obra yeah. y sobre todo los proyectos se cristalicen. ¿Su mensaje final? Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio que nos han dado. Es importante mantener informada siempre a la ciudadanía, es la única forma de nosotros tener ese criterio claro de lo que realmente está pasando casa adentro. Eh, mi mensaje hoy día de que estas fiestas cuando Chone está cumpliendo 100, o va a cumplir 123 años de cantonización pues vivamos estas fiestas con, con el corazón lleno de alegría con esa mentalidad y entendiendo que se está haciendo lo mejor para Chone que las autoridades que estamos al frente de Chone estamos proyectándonos a ese Chone de futuro a ese Chone que lo queremos ver grande a ese Chone que lo queremos ver creciendo en bienestar de la ciudadanía es la mentalidad que tiene el señor alcalde que tenemos los señores y señoras concejalas, para ver a Chone Radiante, a Chone por el buen camino, al Chone que trae desarrollo, que trae progreso y que invita a que nuestra gente se quede aquí. ¡Qué bien, Entonces, bien! ¡Viva Chone, creo viva yo! ¡Viva Chone, <risa> así es! Vamos a la pausa. Recuerde que estamos a través de Radio Coqueta 96.5 en todo el territorio de Chone. En Radio Millennium 96.5 En todas las zonas rurales del Cantón Chone A través de la televisión online Hechos Ecuador y también por Canal 12 Por Cable Vamos a la pausa, ya volvemos Este sábado 8 de julio A las 21 horas 10 bellas candidatas Irán en busca de la corona En vivo y en directo Elección Reina de Chone 2017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 A ver, a ver, la despensa, la renta, gasolina, ay, ah, las tarjetas de crédito, el gas, uy, la luz, ah, y el abono de los zapatos. Y el agua, ma, ¿esa no la pagas o qué? Deberías de ser la primera en la lista, ¿no crees? Podrías vivir sin muchas cosas, pero sin agua, no.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 ...y entidades bancarias... ...de forma ágil y oportuna... ...estamos ubicados en la calle Colón y Trajano Viteri... ...junto al GAT Municipal de Choni... ...siempre será un placer atender vuestro requerimiento... ...registraduría de la propiedad y mercantil del Cantón Choni... ...síguenos como GAT Chone en Facebook, Twitter y Youtube... Facebook Alcibar, alcalde de Choni... Hier is Chone, Tierra de Mujeres Bellas.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 Es que ya va a pasar, todos muy atentos al camión recolector, ya toda la gente lo está esperando por su gran servicio a la comunidad. Las señoras lindas ya van a sacar toda la basura hacia las calles. Están esperando al camión recolector. Y a ella gusta cómo se la llevarán. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el camión recolector. Saca la basura y te la llevará. Ya llegó el camión recolector, sácala, no sé, te vaya a pasar Ya llegó el camión recolector, sácala en la esquina, llévala deprisa Espera tu turno para que la suba, porque este camión siempre pasará Y cuando lo escuche, vuélvela a sacar Vamos todos juntos a sacar la basura, que ya viene el camión recolector Alcibar, tu amigo La imagen de Chone es también la tuya Cada vez que sacas la basura fuera del horario establecido perjudicas la imagen de tu ciudad y contribuyes con la contaminación y el colapso de alcantarillas Saca la basura a tiempo Realiza mingas de limpieza con tus vecinos Juega limpio Chone, 123 años de cantonización Dayton Alcibar, alcalde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 Punto cinco vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal doce. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es al día con las buenas noticias. Vamos en este momento a constatar. Vía satélite lo que están realizando nuestros compañeros periodistas en las diferentes obras que ejecuta el municipio de Chone. Vamos con Wellington Zambrano, quien está eh, listo para informarnos acerca de la firma de ese contrato colectivo que días atrás se hizo con la clase trabajadora del municipio de Chone. Wellington, adelante. ¿Cuál es su informe? Buenos días. Gracias Arturo y buenos días a todos nuestros amigos televidentes que hasta ahora de la mañana ya están en, en sintonía nuestra. Nosotros estamos para informar noticias positivas, logros positivos entre los trabajadores municipales, el Sindicato Único de Trabajadores Municipales y la primera autoridad municipal de Chone, el doctor Dayton Alcibar Alcibar. Para tal efecto vamos a conversar con el señor Gustavo Mora, quien es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, quien la noche del martes se procedió a lo que fue la firma de un, del séptimo contrato colectivo tema que favorece tanto a la clase empleadora como también al empleado. Eh, para tal efecto, señor Mora, cuéntenos el día de hoy, estábamos en este día sábado para llevar noticias importantes a la colectividad chonense, manavita y ecuatoriana acerca de esta firma que des se desarrolló el último martes. Buenos días. Muy buenos días, compañero y compañero periodista. Este, yo le agradezco al doctor Decton y a los concejales que nos ayudaron, estuvieron a favor de nosotros, porque fue un diálogo de hace seis meses que yo tengo en esta administración. Se consiguió un seguro de vida que no hace años, alcalde, que han pasado, no lo cancelaban. Gracias al doctor Dayton se consiguió esto el día martes. Y también se firmó el contrato colectivo, donde hay un retroactivo que el doctor lo va a cancelar los primeros días de julio, como lo dijo el día martes a las 15 horas que él conversó con nosotros, se va a pagar todo, no hay que preocuparse, lo único que le pido a los compañeros, que así como nos, nos exigen a la directiva, nos exigen que cumplamos con las cosas que el municipio tiene que dar, yo también le pido a los compañeros que se pongan la mano en el pecho y que pongámonos a trabajar ya se viene otro contrato, le exijo a los compañeros que cuidemos el puesto de trabajo, porque así como ellos tienen un puesto, hay harta gente que si quiere... Si hay derechos, también. también obligaciones. Claro, sí, así como nos exigen a nosotros, yo también le exijo a los compañeros, porque mire, a mí me han exigido, de a mí me decían hartas cosas, y gracias a Dios se culminó esto, compañero periodista. ¿En qué le favorece este sexto contrato colectivo eh, para los trabajadores municipales del gobierno autónomo descentralizado de Choni? La estabilidad laboral eso nos favorece, nosotros gracias al compañero Plutarco Pico también, que nos ha, nos ha ayudado en la elaboración de los contratos colectivos, al compañero que tenemos en Quito, Jaime, y aquí la, esto es una lucha, esto no es tan solo Gustavo, es una lucha durísima, que a veces ya estaba negociado y a veces por una palabrita ¡pum! se tiraba abajo. Creo que en este para llegar a la firma de este contrato la mejor herramienta fue el diálogo entre la autoridad municipal y los trabajadores. Claro, fue importante fue el diálogo porque antes se contrataba un abogado y el, el abogado ganaba más de lo que uno se cogía un retroactivo. El abogado era el 15% de un juicio y en, gracias al doctor Dayton nunca se con, con, cogimos un abogado y sus compañeros van a coger el retroactivo tal como es la ley, 720 dólares cada uno. ¿Se sentaron a conversar? ¿Esto fue un mes de diálogo durante algún tiempo? Claro, seis meses fue este diálogo, compañero periodista. Hoy ya están al el fe, el feliz término, ¿y para cuándo ya estarían en sus cuentas lo que sería el retroactivo, lo, lo que se les ha quedado en cancelar el retroactivo? Antes del 24 de julio, como lo dijo el doctor, el día martes, eso ya está... ya palabra se del alcalde. Palabra del alcalde mismo. Muchísimas gracias a la información que hoy día nos brinda el señor Gustavo Mora, quien es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales del Cantón Chone. Con esta información damos paso a usted allá en Estudios Centrales, Arturo, para que continúes con más noticias. Adelante. Buen día, Wellington, y gracias por su reporte y también a don Gustavo, muy gentil, por la eh, cobertura. Bueno, aquí hay un solo concepto. Se han llegado a acuerdos que las... Eh, que todo se cumpla y que sobre todo se trabaje en beneficio del colectivo, del trabajo en equipo y de ciudad, en beneficio también de, los, de la clase trabajadora y que todos apoyen el emprendimiento y lo que está ejecutando la municipalidad, que es esencial para poder desarrollar el cantón. Vamos hasta otro punto, está don Carlos Caicedo listo para reportarnos acerca también de unos terrenos donde los habitantes del sector 9 de octubre ya tienen, van a tener sus eh, propiedades. Vamos a conocer más detalles con don Carlos. Adelante, buenos días. Gracias, buenos días en estudios. Estamos aquí ya listos para hacer información a través de nuestro informativo municipal y conociendo acá los terrenos que ha adquirido el municipio para la familia que reside en el reasentamiento 9 de octubre. Para ello, este día hemos invitado al presidente del comité, don Miguel eh, Reyes, Marcillo, que es el, el titular de este comité para conversar temas importantes. Buenos días, don Miguel. Buenos días, don Carlos. Cuéntenos. ¿Cómo está la situación acá en lo que respecta a la consecución de estos terrenos por parte de la Corporación Municipal? Eh, de verdad que hasta ahorita, como ya usted mismo ha conocido, estos son los nuevos terrenos que se adquirió con el, con el señor alcalde. Hemos hecho una obra tan este, genomenial para la Ciudadela cuéntenos en realidad cuántas familias son las que residen legalmente en este sector en este sector apenas vivimos 227 familias y gracias a lo que se ha venido gestionando pues esta, aquí van a ser reubicadas las 227 familias de nuestra ciudadela vivíamos en un lugar lleno de verdaderamente de agua vivíamos en un lugar eh, que donde Hacíamos nuestras necesidades, ahí vivíamos y hubo un niño que se ahogó ahí. Y bueno, gracias al, a la administración pasada se consiguió un relleno. Cual relleno tampoco no quedó tan alto. Ahora sí, gracias al alcalde, eh, él en su gestión, él dijo que nosotros deberíamos no estar ahí, porque ese, ese, ese relleno no estaba acto para nosotros porque no tenía base, era pura tierra. Entonces ahora a base de él él nos prometió que nosotros deberíamos salir de ahí y sí gracias a dios gracias a la buena obra gracias a la buena gestión que se se vino luchando día tras día porque eh, en la administración pasada pues el, la ciudadela quedó en sí votada ya una vez que ya se quedó el relleno no había directiva entonces nosotros con un grupo de compañeros con, con dos comenzamos con dos porque la ciudadela necesitaba la, la, la ciudadela necesitaba porque ahí estaba Entonces, como el doctor en su campaña dijo que nosotros deberíamos eh, gestionar para que esa ciudadela salga de allí, que no estábamos con, lo, con los servicios básicos, principalmente, ahí en la ciudadela no hay servicio básico, agua, este, agua de alcantarillado, nada, ahí no hay nada. Y gracias a él se vino gestionando día tras día, se pusieron un red de agua potable y hasta ahí, porque tampoco no, no nos podían poner... este ...el agua servida, porque no están altos los terrenos allá. Entonces él dijo, no, ustedes sí necesitan un buen vivir... Ustedes sí necesitan una parte más primordial para que ustedes eh, lleguen a, a tener su terreno propio, donde ustedes, sus hijos, puedan correr con, en una ciudadela digna y capaz de que no haya mucha epidemia como lo había allá en la ciudadela. Y gracias a él, pues, se ha venido comprando y también gracias a la gestión de él, aquí ha quedado una escuela también en los terrenos que se han adquirido el Ha, ...ha hecho una escuela, una, una obra magnífica para la, para la Ciudadela... ...porque así ya nosotros ya no tenemos que mandar a nuestros hijos... ...a, a otra escuela más leja que sea con los peligros de los carros... ...y en cambio aquí tenemos una escuela, aquí mismo en la Ciudadela. Ok, eh, entonces... Ahora toca la gestión para conseguir las villas, la construcción de las villas, y ese es otro camino que tienen que andar ustedes, ¿no? Sí, en eso andamos, en eso estamos, primeramente, estamos en conversación con el alcalde, eh, hemos tenido muchos diálogos con él, él nos ha brindado, nos ha mandado para que nosotros veamos la, las infraestructuras que hay allá en, el, en las villas de los discapacitados, que esa, ese modelo de villa él está gestionando para que se den aquí en nuestro terreno. Ese es el informe entonces que tenemos con Miguel, eh, que es el presidente del Comité eh, del Reasentamiento 9 de Octubre. Aquí están los terrenos, aquí está la consecución de la obra que ha realizado el señor alcalde del Cantón Chones, doctor Dejdo Alcíbar, con estos 40.572 metros cuadrados, es decir, aproximadamente 4 hectáreas, donde van a construirse próximamente las viviendas a 230 personas aproximadamente. Gracias en estudios, este ha sido el informe con cámaras de Exxon Castro y el reporte de Carlos Caicedo Dueñas Muy bien Carlos por ese reporte y también gracias al amigo por, por la gentileza de la entrevista Qué importante es cuando se hacen las cosas de manera ordenada y sobre todo que muy pronto más de 200 familias tendrán sus viviendas en unos terrenos totalmente adquiridos de manera legal. Felicitaciones a todos ellos. Vamos hasta otro punto del Cantón Chone, específicamente en la terminal terrestre. Ahí está don Sebastián Albia para que nos reporte de lo que va a ocurrir el día lunes 3 de julio. Hay nuevas medidas, sobre todo para los carros Que cubren la ruta Chone, Canuto, Calceta con el tema del transporte que tienen que entrar a la terminal terrestre. Sebastián nos tiene más detalles con la autoridad correspondiente. Adelante, buenos días. Buenos días Arturo, nos encontramos en la terminal terrestre Cicto Gran Valle, donde desde este lunes 3 de julio se tomarán correctivos con la seguridad vial. Pero antes hemos acudido a la dirección de tránsito para que su director Marcos Mendoza nos informe al respecto. En reunión sostenida hace varios días con los directivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador y directivos de las cooperativas de transporte que hacen su ruta hacia la parroquia Canuto o hacia el Cantón Bolívar. Eh, nos dispusimos de que quedará prohibido eh, dejar y recoger pasajeros en la intersección del paso lateral y la vía Canuto todo esto con el bien de salvaguardar la, la, a la ciudadanía ya que han ocurrido accidentes, por ejemplo si un vehículo deja a un pasajero, el pasajero cruza la calle y como es una vía de acceso rápida corre el peligro de que pueda ser atropellado y más aún causar un accidente eh, trágico entonces eh, en días pasados pusimos la señalética respectiva que va a hacerse de la cual se va a dar cumplimiento por parte de los agentes de la CTE, que ya también están eh, notificados sobre el tema. Entonces, a partir del lunes, el, el, el bus que deje o, o recoja pasajeros en esa intersección será molestado por los agentes de control. De momento, el tema de las amarras está siendo eh, implementado para los vehículos que salen hacia Quito y hacia la ciudad de Puerto Viejo, Guayaquil. Eh, Haremos una campaña también de información para cuando se dé, se dé este tipo de situación para la, para la ruta antes mencionada. Bien, esa fue la intervención del ingeniero Marcos Mendoza, director del Tránsito Municipal, que nos ha opinado al respecto. Ahora, desde aquí nuevamente, de la terminal terrestre, vamos a conversar con el ingeniero Wilter Álvarez, director del mismo, para que nos dé a conocer las medidas que se estarían tomando este próximo lunes 3 de julio. Buenos días. Muy buenos días, estimado periodista. Eh, sí, efectivamente, el, el día lunes 3 de julio se va, en base a una resolución y a un pedido de los representantes de las tres cooperativas bolivarenses, eh, como es la cooperativa de San Cristóbal, la ciudad de Canuto y la ciudad de Calceta, eh, un pedido de, de eliminar esa parada eh, Redondel, quien va a Canuto. El día lunes se, se tomarán acciones para erradicar eh, ...en este caso la, la parada que se ha creado por muchos años... Eh, ...netamente recalcar que se va a, eh, a erradicar es la parada de bus, sí. ¿Cómo estarían ustedes como administración colaborando con este tema? Bueno, nosotros como, como administración o como terminal terrestre... ...la participación que nosotros tendremos es de fiscalizar y, y, y supervisar... ...que todas las unidades de transporte salgan con puerta cerrada y en la puerta vaya la, la cinta de seguridad, la misma que no se debe romper hasta eh, pasando el puente quien va a Canuto. Decirle a la ciudadanía que, que, que se sume y a todo este cambio que está eh, con el objetivo de brindar un, mes, un mejor servicio a, a toda la ciudadanía de Choni. Bien, ha sido la intervención del ingeniero Wilter Álvarez, administrador de la Terminal Terrestre, quien nos ha manifestado desde que es de, desde este próximo lunes 3 de julio, a partir de las 8 de la mañana, se estarían tomando correctivos en la intersección vía Canuto. Desde aquí, desde la Terminal Terrestre, volvemos a estudio. Continúa con más. Adelante. Gracias a Sebastián, aquí el productor lo cortó antes de tiempo. No importa, estamos en vivo y eso es importante. Gracias a todos quienes nos escuchan a través de Radio Coqueta 96.5, Radio Milenio 96.5, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por Cable Canal 12. Gracias por todos esos espacios que nos brindan y nos dan sábado a sábado en cada uno de sus hogares. A los amigos taxistas que hasta ahora también están con nosotros reportándose en las rutas que están eh, siguiendo y comunicándose de primera mano en exclusiva de lo que hacemos desde el municipio para la colectividad. Vamos ahora hasta otro punto del Cantón Chone, específicamente en la Plaza Helios Santos Macay, ese lugar que el 8 de julio se convertirá en el escenario de la elección reina de Chone, qué importante. Y sobre todo hacemos un llamado a atención para que la comunidad cuide el entorno, porque se está remodelando y, y, y se está viendo muy bien los trabajos por parte de la Dirección de Obras Públicas del GAC Chone, de servicios públicos de planificación, de desarrollo de proyectos que están ejecutando ahí un trabajo importante necesario, oportuno para el bienestar de la colectividad Don Jim Berló, repórtenos qué novedades nos tiene hasta ahora, buenos días Gracias Arturo, nos encontramos en este momento en la Plaza Helios Santos Macay. Se nos aproxima la fiesta de cantonización de la Villa de San Cayetano y es por esa razón de que estamos mostrando la mejor imagen de nuestra ciudad. Y vamos a conversar en este preciso momento con la señora Nargis Solórzano, directora del Departamento de Servicios Públicos del GAT Municipal de Chone. Eh, Doña Nargis, ¿qué tal? Bienvenida al día con las buenas noticias. Háblenos acerca de los trabajos que se están realizando en ese lugar. Eh, buenos días, un gusto. Eh, aquí estamos realizando un trabajo de mejoramiento. Eh, como ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, pues eh, del, del escenario, que como ustedes pueden ver, se ha reconstruido en lo que es la parte eléctrica, en lo que es la parte externa, en lo que es la parte interna, lo que es gasfitería, los baños y pintura integral. Eh, también se ha reconstruido todo lo que son los muros, lo que son los bordillos, lo que es el piso de la plazoleta, se está haciendo trabajos de pintura y, por supuesto, se está haciendo trabajos en las áreas verdes, que es lo que necesita nuestro cantón, es ...esos pulmones que necesitan todas las ciudades. Precisamente esa tarde y parte de la noche se va a dar inicio a lo que va a ser el Pregón Juliano... ...con el que vamos prácticamente a dar apertura a las fiestas de cantonización de nuestra Villa de San Cayetano... ...y precisamente el Pregón va a hacer su paso por ese lugar, por ese sector. Así es, tenía que estar esta plazoleta linda para recibir a toda esta gente querida de Chone, el doctor Dayton Alcibar, este año ha previsto, junto con su esposa, la señora Jenny Macías, que el pregón comience en un nuevo sector, va a comenzar en el sector de Santa Rita y va a pasar por este lugar y terminará en la Plaza Sucre. Eh, más o menos, eh, importantes trabajos que se están realizando en ese sector de la Plaza Helios Santos Magay donde nosotros vamos a dar la cordial de las bienvenidas a propios y extraños que van a llegar a disfrutar de las fiestas julianas en nuestra ciudad. Eh, ¿En qué tiempo más o menos ya tendremos por culminado estos trabajos? Bueno, como puede ver ya los ingenieros y las personas que están trabajando acá, el tema de las áreas verdes, están dando ya los últimos toques para que esta noche tengamos lista la plazoleta para disfrutar del pregón juliano con el que inician nuestras fiestas de cantonización. Qué importante entonces, todos invitados, porque esta noche prácticamente ya estamos dando la apertura a las fiestas de cantonización de la villa de San Cayetano de Chote. Aparte de eso vamos a conversar y vamos a tomar la opinión ciudadana de cómo se sienten y cómo ven los trabajos que se realizan en este sector. ¿Tu nombre por favor? Javier. Javier, su apellido. Vera. Bueno, gracias al alcalde, pues se ve maravilloso la plazoleta Helio Santos Macay. Perfecto, entonces todos a disfrutar de las fiestas de cantonización de Chone. Sí, bueno, uh, hay que disfrutarlo a lo máximo y pues, disfrutar de todo esto que este, nos da el alcalde. Bien, no se olviden, todo por favor también en un sano orden para que no tengamos inconvenientes de última hora. Voy a conversar con Patricio, Patricio Zambrano, uno de los encargados del de embellecimiento de este lugar. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo estás? Muy bien compañero Jimber, bien, este, aquí como usted lo menciona, estamos con el, el adesentamiento aquí de la plaza Helio Santo Macay, eh, la unidad de servicio público, eh, obras públicas eh, iniciaron estos trabajos y estamos aquí con los compañeros, el, el compañero Luis de Arteaga, el compañero Vicente... Y bueno, y cada una de las personas que han estado aquí aportando para mejorar este sector, que lo visitan los propios extraños. Y, y usted ve, estamos aquí plantando plantas ornamentales y la ciudadanía está contenta con lo que estamos haciendo. Importantísimos los trabajos que se están realizando de embellecimiento a de este lugar. La plazoleta Helios Santos Macay. Ahora sí, estudios, nos vamos con ustedes Allá en Al Día con las buenas noticias. Continuamos. Gracias, Jimber, por ese reporte. y También a todos los quienes a esta hora están allí trabajando para que todo quede listo para el próximo 8 de julio, día que se elegirá la nueva representante del cantón. Recuerde, usted tiene que ir temprano. Es un evento gratuito y debe ir a ponerse cómodo ir con la familia y compartir de un evento que está totalmente todo organizado, garantizado porque va a haber eh, elementos de la policía, el cuerpo de bomberos, toda la seguridad que se requiere para ese tipo de actividad y sobre todo para quienes no van a poder ir hasta la plaza Helios Santos Macay, no se preocupe a las 21 horas Justamente ese día sábado, usted lo podrá ver a través de Oromar Televisión en señal abierta para todo el país en las 24 provincias del Ecuador, desde la comodidad de su casa. Las 10 candidatas han estado preparándose y se siguen preparando para que el día 8 de julio todo sea un éxito. Ahora, otro eh, llamado a la reflexión para la comunidad, lo que decía hace pocos, hay que cuidar la plaza eh, cívica. Eh, hay que eh, valorarla y sobre todo cuidarla y entre vecinos ver que las plantas no las dañen, que no comiencen a rayar lo que se está pintando, eh, a cuidar lo que se ha cementado, las nuevas veredas que se han puesto, las escalinatas, así que por favor todos a cuidar esa obra que es de ustedes, de ustedes los ciudadanos. Bien, vamos a la pausa, enseguida volvemos con más de Al Día con las buenas noticias.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 La Empresa Pública Municipal Aguas del Chuno trabaja en el tratamiento y producción del líquido vital y de esta manera abastecer a la comunidad chonense. En época invernal, los ríos y esteros suben su caudal, arrastrando gran cantidad de sedimento, ocasionando turbiedad y que disminuya la producción del agua en los hogares de Chone. Trabajamos constantemente tratando de solucionar este inconveniente, por lo que pedimos la debida comprensión. Empresa Pública Municipal Aguas del Chuno no, no lo hagas el alcantarillado y sumideros ayudan a evacuar las aguas lluvias de la ciudad, si la usas de basurero provocarás dificultad de evacuación malos olores y enfermedades porque para desarrollar a Chone necesitamos de ti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 96.5 vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Este sábado. Bien, nos vamos, bueno, y sí, vamos a informarles que el próximo sábado 8 de julio usted tiene una cita en la Plaza de Los Santos Macay para que pueda observar, pueda ver de cerca la elección Reina de Chone 2017. Bien, pasen familia este resto del sábado, mañana domingo y empiece el lunes con pie firme. Gracias por el espacio, será hasta el día, el próximo sábado. Pasen buenos días. El gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal, Al Día con las Buenas Noticias.